Clot Piron, uno y Acelerar, axeli. Tuvimos que acelerar nuestro regreso a casa. Ni debis axeli nian revenon heimen. Acentuar, axenti. Al hablar acentuar las palabras. Accenti la vortoin parolante. Aceptar, acoger, recibir. Accepti. Aceptar una invitación. Accepti inviton. Aceptar una invitación. Accepti inviton. Afrontar al fronti. Afrontar al enemigo. Al fronti al malamicon. Llamar, invocar. Al voki, Le llamaba el sacerdocio. Lin al la pastrezo. En vez de anstatau. Sustituir. Reemplazar anstataui. Aplicar. Apliki. Aplicar un sistema legal. Apliki legala sistemo. Aplicar un sistema legal. aplici legala sistema apoyar apogi apoyarse en el bastón apogi sin sur bastono asimilar asimili asimilar las matemáticas Asimili la matematicon. Ventaja, avantacho. Ventajas sociales. Socialai y Barrera, valla. Barilo. Barrera eléctrica. Electravarilo. Obstáculo. Varo. Superar un obstáculo. Vencer un obstáculo. Superi. Varon. Venki. Varon. Base. Vaso. Base de un triángulo. Vaso de la triángulo. Necesitar. Besoni. Necesito tu ayuda. Mi besonas vian helpon. Asistir. Estar presente. Chesti. Asistir a un accidente. Estar presente en un accidente. Chesti accidenton. Asistir a un accidente. Estar presente en un accidente. Cheesti accidenton. Objetivo, aspirar, finalidad, celo, celanta. Los objetivos de una expedición científica, la celoi de ciencia expedicio. Cadena, cheno. Cadena de agrimensor. Cheno de termesuristo. Sacar, extraer. Cherpi. Sacar aceite de un caldero. Cherpi o león el caldrono. Sacar aceite de un caldero. CHERPI león EL CALDRONO CICERONE Cicerono GUIAR A UN GRUPO DE TURISTAS Ciceroni TURISTAN GRUPON DE TODOS MODOS CHIEL PROBÓ DE TODAS LAS MANERAS PERO SIN ÉXITO Li provis, chiel, tamen, sen, suceso. Durar. Sí. Dauri. Duró tres horas. Dauris tri horoin. Ser eficaz. Producir efecto. Efici. Con su eficaz ayuda. Perlía efica gelpo. Con su eficaz ayuda. Perlía efica gelpo. Elegir, escoger, electi. Dos platos a elegir entre los siguientes. Electi de du pladoi. Interlaxegvantai. Caber. Contener. En javo. Estos libros contienen muchos ejemplos. Chi libro en javas soy. Este libro contiene muchos ejemplos. Chi libro en Java. Multe da exemploi. Hecho, suceso, facto. No hay que tomar las palabras por hechos. Vortoi ne estas factoi. Lado costado, flanco. El lado derecho, la dextra flanco. grave, importante, grava, importante congreso, grava reconticho, molestar, estorbar, dificultad, geni, le molesta el humo, chula fumo vingenas, le molesta el humo, chula fumo Honrado. Honrado. Honesta. Honrado. Honesta. Honrado. Honesta. Honrado a carta cabal. Tute. Honesta. Humilde. Humila. Favorecer a los humildes. Favori la humilain. Favorecer a los humildes. Favori la humilai.